Bueno, Casa de Jorge Amado, ver al fila de soldaten, quase todos pretos, dando porrada na nuca de quasi, al die soldaten, quasi, al die soldaten, al die al die soldaten, quasi, al die soldaten, quasi, al die soldaten, quasi, al desde el comité que apoya que nosotros muchas veces nombramos aquí el comité de solidaridad con Haití, que está ubicando el tema en esta América Latina y en esa región del Caribe que está muy complicada, ¿no? Mónica, buen día Muchísimas gracias por contactarnos este, en este momento tan, tan peligroso y tan tan inquietante, ¿no? Sí este, efectivamente sí la mm, la coordinación por la autodeterminación del pueblo haitiano eh, convocamos hace unos días atrás a distintos o sea a todos los colectivos que o militantes que quisieran hacer la solidaridad con no solamente con el pueblo de Haití sino con el pueblo de Cuba con el pueblo de Venezuela con el pueblo de Colombia no claro. eh, frente a esta escalada geopolítica eh, digamos, inesperada porque, eh, a ver, la agresión de Estados Unidos sobre América Latina y sobre el Caribe es permanente, ¿verdad? Lo sabemos, pero hay saltos en calidad, ¿verdad? Sí, hay sí. una profundización eh, de estos elementos que no, no esperábamos eh, tan rotundamente así eh, como se ha dado, que nos ha sorprendido es una maniobra realmente audaz por parte del imperialismo, ¿no? Eh, en el sentido de que, eh, por un lado, digamos, a Cuba, con un bloqueo de 60 años, que es una guerra prolongada, es una guerra silenciosa, sí. eh, que va ahogando a un país, eh, se habla de vulnerar derechos humanos, en realidad el bloqueo económico que es difícil de imaginar por, por alguien que, que no esté en la situación eh, poco a poco va ahogando absolutamente, va quitando el oxígeno y las posibilidades de vida para, para un pueblo y para, o sea, para cada ciudadano porque si llega un momento que tú no puedes eh, comprar repuestos, no puedes comprar medicamentos no puedes intercambiar mercancías no puedes hacer que No se permite el turismo, ¿verdad? No se permite a un ciudadano que le lleven remesas, o sea, que le lleven dinero que su familia le envía. O sea, te estás metiendo en la vida particular de cada individuo. Yo digo, si no es intrometer, si no es si no violar los derechos humanos de los ciudadanos, ¿qué cosa es un bloqueo, no? Cuando un país no puede hacer funcionar su infraestructura eléctrica, Cuando la infraestructura eléctrica está determinando que tú no puedas tener agua potable para toda la ciudadanía, ¿no? Este, como decían el otro día. Sí, hey, sí, sí, no te, te, te escucho. oigo. Te escucho, te escucho, Ángel. Lo que llamó la atención, porque parece que hiciera tanto tiempo, ¿no? De lo que pasó en Haití, que fue como un detonante. Pasó en Haití el asesinato de un presidente, que bueno, no era cualquier presidente tampoco. Eh, tenía más eh, una determinada consideración, no digo a favor, al revés, de parte de la población, pero se desata la información de que asesinaron en su casa al presidente, una banda de gente, después se dice que eran colombianos, exmilitares, que habían sido preparados por Estados Unidos, eh, uno mira el mapa y ve a, a Cuba enfrente de Haití, Y mira y ve Colombia y ve Venezuela, eh, toda una región allí que está entre, no sé, eh, la presión más grande que se pueda sentir, porque estás al lado de Estados Unidos, porque así como ves Colombia y Venezuela y, y Nicaragua y, y Miami, está todo en la misma región. Exactamente, o sea, yo creo que tenemos que inscribir esto en el contexto de la recolonización de América que, que en este momento es la estrategia del imperio este, que llega hasta la tierra de fuego, ¿no? No ah. nos excluye a nosotros, esto es una política, de eh, Estados Unidos en su caída libre frente al, al ascenso económico de China, ¿verdad? En nuestra región, además que ya inunda nuestra región eh, se ve absolutamente desesperado y recurre a lo que siempre consideró su patio trasero, que consideró como territorios propios, que son todos nuestros territorios y nuestros recursos. ¿no? Es en ese, marco, en ese marco donde hay muchos, muchos gobiernos como el nuestro, que vienen entregando sus territorios y sus recursos gratuitamente a las multinacionales y al, y al sí. imperio este Hay otros países donde eso no ocurre, y justamente las revoluciones más radicales y las revoluciones, ya sean socialistas o nacionalistas, este, que se han mantenido hasta el momento y este, más, eh, más contundentemente, justamente son la frontera sur, la frontera directa del imperio ¿No? como tú señalabas allí en el Mar Caribe uh -huh. tenemos a la Revolución Cubana tenemos a Venezuela tenemos a, a Haití que es un pueblo que por supuesto tomó, hizo una revolución radical en 1804 que marcó un hito en la historia de la humanidad eh, y que sigue marcándolo de alguna manera esa revolución fue traicionada y hubo una contrarrevolución verdad sí. este, pero ese pueblo... Eh, Lo veíamos y lo vemos en, en estos últimos años en un ascenso de movilización social y de organización política que realmente eh, amenaza, digamos, la, la, la dominación norteamericana en Haití este, está realmente amenazada por un pueblo que no quiere más, que ha tomado conciencia que su, la causa de su miseria, de su marginación creciente... De, eh, también de la violencia extrema que están aplicando los últimos gobiernos eh, duvalieristas que ha impuesto Estados Unidos en Haití, ya no lo dejan respirar, no le dan vida, ¿no? Son tres países que por distintas estrategias eh, tienen a los pueblos acorralados a una cosa de patria o muerte, digamos, ¿no? Claro. En una situación de hay quienes no tienen voluntad de luchar Por distintas situaciones, porque no se identifican este, con esos planteos de los, de, que, bueno, que, la, que la mayoría de la población ha adoptado votando determinados gobiernos, este, porque no han perdido la capacidad de resistencia, en fin, y se van. Y al este estamos viendo que hay una migración nueva que incluso llega a nuestro país, ¿no? De Venezuela, sí. de, de, de, de Cuba, etc. Pero eso es un medidor también, es un medidor del nivel eh, de agresión económica que están viviendo esos pueblos, ¿no? Que ya provocan eh, que. Que, que gente bueno con una mano atrás y otra adelante muchísimos casos porque ellos estamos viendo llegar por frontera terrestre a gente que viene desde el Caribe o sea que, ha, eh, que es una ya una una migración como la que podemos ver eh, a lo largo de México o, o en Europa verdad sí. eh, gente que pasa mucha penuria para huir de su país Monica, de manera que sí eh, no, no te escucho te escucho de redondea te escucho No, lo que decimos es que eh, realmente la desesperación de América Latina ha llegado a un paroxismo, digamos, que está dispuesto al, al todo nada, cosa que no nos constaba a nosotros que hubiera un peligro de agresión militar contra Cuba, por ejemplo, en este momento. Y sin embargo, este, en el día de ayer, bueno, mm -hmm. sale la noticia de que para el domingo este, este, está planificada sí una aparición de flotillas navales, ¿no?, sobre aguas en el límite de las aguas territoriales de Cuba, y que a su vez hay un llamamiento a un levantamiento interno en Cuba, etcétera. O sea que lo que pasó el otro día en Cuba no era un hecho aislado, lo hemos podido ver, sino que es toda una escalada este, progresiva que responde a un objetivo concreto que, que decíamos al principio, ¿no? Por este, eso. Ahora van... sí. Por eso era lo que te quería consultar sobre este tema. Lo que ocurrió con Jovenel Movis en Haití, de, debido a la realidad política, social y económica, era algo que en algún momento se podía esperar. Pero ahora, sí. ¿de a quién más? ¿Qué es lo que puede pasar? Eh, de a quién más, eh, creo que hay... Este, Porque hay, cosas... hay un análisis hasta ahora, más o menos de una realidad, pero ¿de a quién más? De a quién más... Eh... Lo que está planteado es. es, es eh, porque no, no, no nombramos a Venezuela, ¿no? Permitímelo sí, claro. introducir, sí. eh, porque no es menor lo que pasó. En, en, en Venezuela ya está ocurriendo la agresión militar que hoy amenaza a Cuba, sí, ¿no? Sí. Y también es un país que tiene un, un fuerte ejército armado, inteligencia, etcétera, que se defiende bien con eso, ¿no? Sí. Aún así, aún así. El día 6 de julio, el mismo día que se asesina a Jovenel Moïse, se toma prácticamente por, por 24 horas, digamos, se disputa el poder de todo un barrio de Caracas, la cota 905, por paramilitares colombianos que vienen también eh, entrenados por Estados Unidos desde territorio colombiano, ¿no? Incluso hay algunos que son militares activos todavía, de los que cayeron presos, bueno, otros muertos, eh, población civil a la que deliberadamente se quiso matar con, con francotiradores, o sea, una ofensiva de tipo militar ya sobre también... Eh, la República Bolivariana de Venezuela sin precedentes, tenemos la anterior, sí, del presidente anterior es la guerrilla que tratan de instalar el sobre la PURE que es la frontera sur no mucho más cercana a Colombia, pero acá ya es directamente en la capital venezolana y estos tres hechos, como tú dices ocurren en, en escasos diez días uno atrás del otro, están íntimamente íntimamente eh, vinculados, ¿no? ¿Qué es lo que cabe esperar? Y bueno, de Estados Unidos, digamos, del pueblo de Cuba y del pueblo de Venezuela, sabemos que están en resistencia, que tienen con qué, digamos, tienen, son dos países que están en el gobierno, que tienen el poder, que tienen un ejército, tienen todos los medios, y tienen una, una población que mayoritariamente apoya ese proyecto y está de, de, decidido a defenderlo. ¿No? En el caso haitiano la situación es otra, es un pueblo que está en resistencia, que está eh, bajo dominio norteamericano, con el apoyo de sus, de sus eh, cómplices europeos, con, el, con también la OEA y la ONU como aparato, ¿no? que no es menor, con presencia directa, este, tratando de controlar la situación. Y bueno, a los, yo pienso que a Haití le, se le presenta un desafío eh, que solo ellos podrán resolver, pero que desde podría, digamos, poner en cuestión las teorías que han predominado en las últimas décadas en América Latina, ¿no? Sabemos que en las décadas de los 60 y los 70, digamos, la idea de de que no era posible la liberación de un pueblo sin utilizar la violencia revolucionaria eh, primó y de esa manera hubieron guerrillas en Latinoamérica a lo largo y ancho de Latinoamérica también Cuba esperaba que otros países pudieran eh, liberarse para de esa manera poder confrontar juntos a una salida independiente frente a Estados Unidos eso no ocurrió, la dejó en una debilidad eh, que ahora estamos, no ahora, pero digan, que hemos ido constatando a lo largo del tiempo, no se han defendido con un gran heroísmo, pero con muchísimas dificultades y privaciones Entonces, a Haití eh, se le presenta, eh, digamos, el, el cambiar, si, si se quiere, el paradigma que hasta ahora ha primado, que bueno, eh, hubo el intento de los países de... de eh, que no quisieron, o, o no pudieron o no quisieron eh, plantearse este, el cambio radical, ¿no? de sistema, de estructuras, y adoptaron el camino del progresismo como una vía posible, ¿no? Algunos, más decididamente, eh, con una... empezar a crear una base hacia una transformación socialista, como lo hace Venezuela, ¿no?, a través de las comunas y todo eso, que creo que es un intento válido, e interesante pero este, eh, está abierta y, y está claro que es necesario la elaboración de nuevas fórmulas de cómo se van a liberar los países de esta dominación norteamericana, que es económica, pero que es militar cuando es necesario, como lo estamos viendo, y, y bueno, ellos tienen que inventar. Tienen que inventar. La revolución se hace solo con una creación que es eh, propia de cada pueblo, y, y yo creo que estamos en ese preciso momento de la historia, ¿no? En que Estados Unidos viene colocando a los países de América que realmente, a los pueblos de América que quieren realmente consolidar su independencia, cosa que no han podido hacer, ¿no? Digámoslo claramente, lo que está pasando en Cuba la pobreza que se ha instalado, lo que no ha podido satisfacer de, de todas las, de, las esperanzas, las necesidades, los sueños de ese pueblo, se deben principalmente, más allá de errores que seguramente todos los gobiernos cometen, se debe principalmente a esta agresión económica, sistemática, que también ha sido militar, ¿eh? que no se sepa y no se hable es otra cosa, claro. pero esta agresión permanente Que, que ha habido sobre ella o sea que esos gobiernos no han podido consolidar ni desarrollar lo, el, el, el, el sueño el proyecto socialista como lo pensaron ¿no? hay un exponente que todos queremos y amamos eh, de la revolución cubana que Silvio Rodríguez que siempre lo dice muy claramente ¿no? el país que nosotros soñamos el, el socialismo que nosotros quisimos que hemos querido construir este... No lo hemos podido llevar hasta el final, no lo hemos podido consolidar. Lo lograron, pero no lo han podido consolidar, porque consolidar significa poder desarrollar económicamente al país. Entonces salen los, de, los, los negacionistas, los, los, los quinta columna, digamos, como, como el expresidente Mujica, que, que, que trata de decir en palabras simples eh, lo que el est Estados Unidos está diciendo todo el tiempo, No es posible, no es posible desarrollar económicamente a ningún país si no es por la vía del capitalismo, ¿no? Y eso sabemos que es una falsedad absoluta, porque si hay un sistema que ha demostrado ser, in, este, no ser funcional, digamos, para los intereses populares es justamente el capitalismo. Claro. Así es como estamos en una resistencia permanente los pueblos dejando la vida en la calle ¿verdad? y ahí metemos a Colombia en esta en esta agresión que digamos que triangula también con Colombia de donde está extrayendo permanente para Uf. militares pero eso esa arma está siendo utilizada continuamente contra su propio pueblo cuando, Mónica, cuando se levanta sí. estamos en el momento en que tiene que va en el momento eh, tiene que jugar la solidaridad nuevamente no ¿Y hay, se está convocando para la solidaridad para este domingo? Este domingo nosotros estamos convocando a la esplanada de la universidad a las 11 horas eh, para expresar en un acto en primer lugar, pero luego nos internaremos por... por eh, Por la feria, ¿verdad? De tentar narvaja, porque lo importante es llegar a la población, eh, María de los Ángeles, sí. no solamente hacer nuestros actos en lo claro, que nosotros claro. manejamos, incluso un vocabulario particular, que no es el más, no es el que más llega a las nuevas generaciones. Que Meterse están en la feria muy... te da esa chance de hablar con claro, la gente directa. Exactamente, exactamente. Y además vamos a estar acompañados por alguna cuerda de tambores músicos de la comunidad afro, porque se, se han acercado, también nos hemos emparentado, digamos, con el día de la celebración de la mujer afrodescendiente, entonces es estamos uniendo muchas, fermas, muchas, este, muchas eh, fechas icónicas, porque además el 28 de julio bueno, tenemos el 26 de julio que es el comienzo de la independencia de, de Cuba ¿verdad? Sí, de la revolución socialista de Cuba el Moncada pero tenemos el 28 de julio que fue la primera entrada norteamericana la invasión norteamericana en 1915 a Haití, de es donde cierto. no se fue más es, es el 28 de julio el 23 de julio se celebra, en, se homenajea, se, se conmemora, se resiste en, en Haití, en 23 de julio, la primera enorme masacre eh, que, cometió, eh, que se cometió después de la dictadura de Duvalier, habiendo 23 de julio de 1987, ahí también se entiende la historia de este pueblo, ¿no? Claro. Que no o solamente sea, hoy es esa, terminar. esa conmemoración ¿Cómo? es hoy. Esa conmemoración es hoy. Y ese pueblo todavía vive en la impunidad. No ha podido hacer justicia contra esa eh, masacre y está viviendo, reviviendo, digamos, esa estrategia imperial del pasado, la está reviviendo hoy en día. Ellos, ellos tienen esa cosa de, de traer uh, al día la historia permanentemente, que es tan vital y que da tanta energía a un pueblo y que hace comprender el recorrido histórico y dónde estamos parados en cada momento, claro. ¿no? Por Mónica, eso, en nosotros, esta sí. en esta jornada que tenemos que ir redondeando, pero el, hoy están en Haití, empeza, ya empezaron hace un ratito los funerales de Mois, eh, va a haber una misa, va a haber varias cosas. Ayer hubo una misa, hubo disturbios. Eh, en Haití sigue la situación muy caliente, ¿no? Eh, pero el domingo es, desde las 11 de la mañana la convocatoria, a esa hora va a ser el acto, ¿en qué va a consistir el acto de la esplanada antes de meterse en la feria? Bueno, allí nosotros estamos convocando, hemos convocado a algunos colectivos que ya se acercaron, pero ahora mismo y a través de ustedes estamos convocando a todos los colectivos de estudiantes, de trabajadores, de sindicales, barriales, de derechos humanos este, bueno, comunidad afro hay una organización feminista también que se acercó a todos aquellos quienes claro. quieran hacer uso de la palabra en un acto muy humilde simple, no, directo de participación directa de la ciudadanía que es lo que nosotros queremos y priorizamos como cosa Muy fresca, ¿no? Sí. Que la gente pueda expresar, que si la gente pueda expresar su solidaridad, su sentimiento, su pensamiento con respecto a esta agresión eh, que ha implosionado de nuestro, delante de nuestra cara contra tres pueblos este, de nuestra América y ante los cuales nosotros no vamos a permanecer indiferentes, ¿no? Exacto, exacto. Queremos solidarizarnos, queremos salir en defensa, queremos también que el resto de la población vaya entendiendo cómo está ilvanada, ¿no? este esta agresión a otros pueblos se a la puede, que ocurre también en nuestra tierra. Si sí. está a tiempo entonces organizaciones que quieran adherir, eh, incluso hacer uso de la palabra el domingo, ¿cómo se contactan antes del domingo? Bueno, eh, puedo estar dando mi teléfono, si te parece. Sí, claro. Este, Y, y podemos darte alguno más eh, después que, sí. que terminemos. Sí. Mi teléfono que es 098-77-2718, 098-77-2718, para contactarse, para participar y poder tomar la palabra este, y Muy compartir bien. ese contacto también. Primero entre nosotros, con la comunidad Foro, luego con la gente, con los vecinos de la feria, para expresarle que este pueblo no está indiferente frente a la agresión a otros pueblos que están luchando por la justicia social, por la paz, por la vida, por su independencia, y, y bueno, y estamos invitando entonces a que, a que se nos sumen Bien. todos los compañeros y organizaciones que quieran hacer uso eh, directo y, y, de este de este acto solidario el domingo a las 11 horas y que calculamos que es una actividad que terminará cerca de las 14 horas porque recorrer la feria es larga eh, Sí, es este, tremenda feria y, y, ya. y bueno, y cada uno llegará hasta donde quiera y pueda, ¿verdad? Porque Ahí va El comienzo es a las 11 de la mañana en la esplanada de la universidad Queda hecha la convocatoria, por supuesto de aquí al domingo estaremos repitiendo pero te agradecemos mucho por este tiempo No, por favor, eh, agradecidos nosotros para que nos den este espacio, eh, muy agradecidos y, y nada, bajo la consigna de no aceptamos la agresión militar yanqui en Latinoamérica y el Caribe, no permitiremos, este, no solidarizamos con todos los pueblos agredidos y bueno, y convocamos a todos a rimarse, cálidamente y con espontaneidad a este acto de solidaridad con, con los pueblos del Caribe hoy tan agredidos muy bien Mónica Riet muchas gracias por esta participación gracias eh. a ti sí. gracias a ustedes muchas gracias